Son la clase del jaguar. Me gusta mucho la clase de los jaguars. Um a muchas cosas. Los jaguar comen peces y tortugas y peces y también hm Los jaguar son carnívoros. Los jaguars viuen en la selva amazónica. Esploradors buren Maten les jaguars per fer abrits. Això no està bé. Si Aprenem sobre els jaguars. I bússolos de cala.